Buen día, ¿cómo les va? Bueno, eh, ¿qué va a pasar con la reunión de paritaria? ¿Se va a hacer o no? Bueno, mira si falta una de las partes, el eh, con respecto a las convocatorias, es muy claro el reglamento donde dice que cuando tienen que estar todas las partes para poder sesionar. Así que si alguna de las partes falta, no se va a poder sesionar. Ayer Utelpa adelantó que no iba a venir. Hasta ahora no se ha hecho presente. Si no se hace presente, directamente no se hace la reunión. No se va a poder hacer, no se va a poder sesionar. Y bueno, se tendrá que tomar la determinación de, de llamar a otra reunión para otra para otra fecha que la convocara la Secretaría de Trabajo. Ustedes venían con expectativa de que se haga la reunión. Mira, nosotros a nosotros nos llegó la convocatoria en tiempo y forma, en el momento que hubo algunas alguna discusión en qué en qué horario había llegado, así que por lo tanto, desde el año 2006 y 2007 cuando comenzó la paritaria, no me han faltado nunca, así que no esta no era tampoco la excepción para decir, bueno, vamos a faltar. Como nos convocaron, acá estamos los temas a tratar, ustedes ya sabían que no se iba a tratar lo que proponía Autelpa, por ejemplo, eh, tenía que ver con unos temas puntuales, ustedes ya sabían que eso no se iban a tratar. Mira, eh yo yo hablé con las compañeras y compañeros, este planteándoles que también en, en muchas paritarias se han planteado algunos temas y cuando cuando hemos venido a sesionar se han agregado otros. Nosotros veníamos con la con la inquietud de agregar otros temas y si todas las partes estábamos de acuerdo poder discutirlo. Pero bueno si no se puede hacer nos iremos y esperaremos la nueva fecha estos temas tienen que ver eh, puntualmente con la parte técnica era nosotros cuando se pide la paritaria se pide por dos situaciones una era la parte salarial y otra la parte eh, fundamentalmente de la cuestión de violencia en las escuelas así que Eh, bueno, la parte salarial en, en, en parte fue fue resuelta con los 10.000 en parte fue resuelta con los 10.000 pesos que le otorgó en, en su momento el gobierno provincial y nos interesaría hablar un poco de la cuestión de violencia escolar. Eh, lógicamente que otra de las cosas que también queríamos pedir era que esos 10.000 pesos no fueran a cuenta, sino que el el señor gobernador los pudiera dejar este ya como un, como un adelanto, como un adelanto, pero de una suma fija que se dio en el mes de junio este y bueno y después que continué el, el acuerdo paritario que ya fue fijado y que si Dios quiere a finales de julio estaríamos se estaría cobrando todo todos los el porcentaje de los tres meses o que están faltando puede ser que esos 10.000 pesos un docente no lo vea No lo voy porque por algún descuento que se le haga, por ejemplo, de, de, de ganancias o demás, pues por lo menos usted le me ha planteado eso que quizá en algunos casos esos 10.000 pesos no, no tienen el bolsillo Eh, constantecional no. no yo lo que creo yo no creo que sea por ganancias que esos 10.000 pesos no estén lo que sí hay, hay el docente que hoy van a recibir los 10.000 pesos y vamos a suponer que tengan un cargo se me está ocurriendo y cuando cobren todo el aumento de este de esta suma de la inflación de los últimos tres meses es factible que no no lo vean está reflejado en, en su salario porque se lo van a descontar Jorge, te cambio un poquito de tema y tiene que ver con un tema que se está tratando también en la ciudad, que tiene que ver con este proyecto de los remises que ha presentado la viceintendenta Paula Grotto, pero también participaste de eh, la creación de este proyecto. Eh, ¿Nos querés contar eh, cuál fue la, la, el motivo de presentar esto, de impulsar esto, por lo menos de parte tuya, cuál fue la, la iniciativa? Bueno, mira en un momento la van a ver a la Paula Grotto, este los remiseros, planteándole que creían que había que hacerle algunos retoques a la a la ordenanza eh nos llevaron varios puntos la ordenanza actual es del año 98, sé que lleva 24 años de de de bueno, de de de, de, de duración, este creíamos que había que que había que ayornarla. Se estaban dando algunas situaciones que no estaban no estaban contempladas en la en la ordenanza del 98, por ejemplo, hoy ya todos los remises están teniendo relojes porque un día a alguien se le ocurrió poner relojes a los remises, entonces había que tratar de de bueno de ver cómo se se actualizaba y así empezamos a trabajar lleva te digo lleva fácil ayer hablaba con paulblo y le digo debes hacer seis meses que estamos trabajando en esta en esta ordenanza y bueno y sabíamos que uno de los puntos este álgidos o como lo quieras llamar podía ser ceder o transferir que pudieran ceder o transferir los los dueños de los remmises actuales que pudieran ceder o transferir este su, su licencia que eh, es una licencia que no es como los como los taxis que se hace por sorteo sino que en su momento los remises la hicieron por licitación o sea de una manera de decir por licitación porque el que mejor autoponía o el que más inversión hacía era el que se quedaba con este esa licencia así que bueno Este Se hizo un proyecto, es un proyecto que yo lo viví cuatro años, del 2015 al 2019, donde eh, se hace el proyecto, se presenta y se empieza a discutir. Habrá temas que hay que mejorarlos, habrá otros que hay que sacarlos, habrá otros que hay que ponerlos, así que creo que había que dar la discusión y creo que había que darle una respuesta, que será buena o mala, a, lo, a, la, a los dueños de los remises que fueron los que los que fueron con la inquietud está un poco difícil de convencer a en este caso a consejales oficialistas que no están muy convencidos de de de este proyecto. Está bien, me parece bien este que que bueno que se discuta ahora en la próxima reunión de comisión, se va a empezar a discutir artículo por artículo y así se ve este cuál por, por ahí hay algunos artículos que no es este en particular, este que haya que mejorarlo. Así que ahí se podrá determinar y tendrán que que plantear cuál es la causa por la cual no no están de acuerdo y que llegado el caso que la mayoría no esté de acuerdo será uno de los artículos que habrá que sacar.